si llevan a las elecciones los cuatro jueces vuelven o me van a traer a hacer pero es una pelea política no es una, una pelea legislativa más allá que el medio sea el juicio político cuando Kirchner entró al gobierno no es que tenía todo el moda pero la gente estaba todos los días movilizando la Corte Suprema todos los días eh, era Suprema la cacerola estaba la gente caceroleando todos los días ahí si el pueblo no pelea, más que no se hace, digamos. Y eso también tiene que ver con el clima de época, que es, eh, digamos, decir que si, si la toca la Cristina que el glomo a mal, no vale, y pues no pasa nada. Entonces, eh, básicamente, es apelar a la movilización del pueblo para que la, los temas eh, donde el destrabajo institucional está hecho para que nada cambie eh, la fuerza del pueblo destrabe lo que el poder trabaja